Estoy dando completamente gratis uh -huh. toda esta orientación. Vamos por la primera pregunta. Voy... Circulares, <risa> <totrisa> <totrisa> <totrisa> <Apresurro> <totrisa> piedras, renales, piedras... Eh, bueno, no <mrisa> <totrisa> sé.